Bienvenidos a otra hora, a un nuevo encuentro en hora libre en el barrio, acá desde Radiográfica, este espacio dependiente de, de inclusión educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy es un día terrible. Llueve mucho, el, la ciudad es un caos, iba a venir una escuela, iba a venir la escuela 14, distrito escolar 5, pero cuando llueve en la Ciudad de Buenos Aires a veces es un poco difícil moverse, y así que la escuela... No va a poder venir, va a salir un poco por teléfono. Hoy entonces va a ser un día de promotoras, porque vamos a hablar con una promotora de salud, vamos a hablar con una promotora de educación, vamos a hablar con varias promotoras de diferentes rubros. Ahí la promotora de educación me decía, pero si yo soy de educación, no de salud. No, aparte vamos a hablar con una promotora de salud, que es eh, Marita Garpineta con la doctora. Eh, Y acá veo ahí por, por el rabillo del ojo que eh, las promotoras de educación no van a ser unas solas, sino que van a ser varias Intuyo yo, eh, estamos casi al borde de, de la comunicación Bienvenida otra promotora de educación, y somos varios, ¿tu nombre es? Lilia Bueno, y llegó Lilia eh, Así que nada, estamos llegando, hoy es un día súper tranquilo, con lluvia, un día de hoy es un día de lluvia la gente se puede comunicar con nosotros, puede mandar mensajes de texto al 1534382279. También puede comunicarse al 41162848 y espiarnos al www.radiorex.com.ar y que la gente sepa lo que estamos haciendo. Ahora, eh, en cuanto tengo un espacio, le voy a preguntar el nombre al operador que hoy está con nosotros, no me lo olvidé. Ahí está, estamos con Walter Rojas, hoy no está Toto, nuestro operador de siempre hoy estamos con Walter, así que bienvenido Walter a Hora Libre en el Barrio eh, Nada, bueno, hoy ya creo que hay una comunicación telefónica Hay una comunicación telefónica, me dicen que espere Pero vamos a hacer así para, para ordenarme, para que me ordene yo sobre todo Por sobre todas las cosas le voy a pedir a Walter que pasa un tema de música tal No, no, pasas, no pases un tema de música Walter Eh, así que eh, nada, pero me quiero ordenar, eh, la gente, le vuelvo a decir a la gente que se comunique con nosotros al 41162848 o mande mensaje de textos al 1534382279 y ahora sí, está con nosotros en el aire la doctora Marita Carpineta. ¿Cómo estás Marita? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ahí ansiosos por, por hablar con vos porque me parece que el tema de que vas a hablar hoy es muy importante. Eh, vamos a hablar de salud odontológica, ¿no es así, Marita? Sí, sí, vamos a hablar de salud odontológica, la verdad que nos parece que era un tema que, que bueno, que como decís vos, es muy importante porque bueno, afecta a toda la población, ¿no? Exactamente, aparte a mí a mí me parece, me da la sensación que en los chicos el tema de la boca, el tema de los dientes es eh, un te un tema no solo para ellos, sino para la para las madres, para los padres, ¿no? Porque a veces Eh, no te dicen que les duele o, o no te das cuenta, y qué sé yo, pero se están muriendo de dolor, ¿no? Es un re tema para los chicos. Sí, también es importante porque es un tema donde uno puede hacer muchísima salud preventiva, ¿no? O sea, como vos decís, hay muchos chicos que lamentablemente llegan con problemas en la boca cada vez a edades más tempranas, pero también uno puede tener como una directa influencia sobre cómo hacer para evitar que estos problemas aparezcan, o sea, que estos problemas realmente aparezcan, ¿no? A veces, Marita, cosas... la, las causas son son las obvias, el azúcar y qué sé yo, pero otras veces no, otras veces, eh, digo, hay dolores, hay molestias, porque simplemente por, por una causa casi natural, ¿no? Sí, digamos, eh, hay claramente algunas eh, algunos factores que predisponen a que los chicos tengan caries. Como vos decís, hay factores que se relacionan directamente, como puede ser el Bueno, digamos el consumo de ciertos alimentos la falta de higiene y por otro lado tiene que ver con características propias de cada chico que por ahí hace que tengan una saliva con menos poder de defensa frente a los organismos que ocasionan las caries. está bien y digo cómo cómo se previene como cómo hacen la, eh, los padres para eh, ir eh, digo para tomarme ir tomando medidas de prevención para que los chicos no solo no coman caramelos sino que aparte, digo o coman en su causa en su en una cuota razonable digamos de azúcar pero aparte de esto, de tomar medidas ¿qué medidas de prevención hay que tomar? Mira, eh, lo primero que hay que, que hay que saber es que la higiene dental es un factor fundamental no eh, está bueno aclarar que los dientes se lavan desde la primera vez que salen o sea que los, la, los dientes se indican a lavar desde, el, desde que tenemos uno solo que eso es cerca de los 6 meses no Al principio se empieza con un cepillito sin sin pasta, y esto es para llevarse los restos de que puedan quedar en la boca y además para que el chico vaya empezando a tener el hábito de la higiene dentaria. ¿no? O sea lo primero que de... hay que hacer es primero higienizar bien la boca. Claro. Inclusive muchos odontólogos eh, refuerzan la necesidad de limpiar la boca aún sin dientes con alguna gasa, para retirar restos de leche o... Básicamente restos de leche, ¿no? Menos de 6 años claro. Así que, digamos, la higiene dental es lo más importante ¿Cuándo? Lo ideal es cepillarse los dientes después de cada comida no Sobre todo a la noche, que es cuando nos llamamos los restos de toda la comida que hemos consumido durante el día eh, Así que, bueno, el cepillado dental debe ser una conducta que debemos tener todos Eh, es algo muy importante si podemos hacer esta conducta también, tenerla en la escuela, que aquellos chicos que... Eso te, te iba a decir, porque a veces hay doble jornada, hay jornada doble y los chicos comen en la escuela y a veces, digo, no tienen el hábito de llevar el cepillo al colegio. No, la verdad que no, este, y tampoco la escuela toma ese rol, ¿no? Que por ahí es una medida como bastante fácil de, de poder realizarla. Lo ideal sería que los chicos que se quedan en jornada completa en las escuelas puedan higienizarse los dientes después de, de haber comido vos sabés que esto es una conducta que en general en jardín de infantes se puede mantener pero que en las escuelas primarias es mucho más difícil, no porque los chicos bueno prefieren por ahí jugar y como te decía, la escuela tampoco por ahí toma ese rol no o sea tenemos, los adultos que estamos en la escuela está bueno que nos acordemos que, que es muy importante que si estos chicos aprendan a lavarse los dientes eh, después de, de haber comido en la escuela probablemente cuando vayan a la casa y coman también lo hagan Claro. Entonces, no solamente tiene un efecto beneficioso para ellos sino que también es multiplicador para el resto de los adultos y el resto de las personas que viven en la casa a lo mejor un consejito a tiempo de la maestra mientras digo antes de ir a comer o después de ir a comer vendría bien no para sí la verdad que está bueno viste como decimos siempre bueno antes de comer que se laven las manos y después de comer estaría bueno para además de lavarse las manos se puedan lavar las dientes es verdad que por ahí es difícil en las escuelas porque por ahí los baños no no dan abasto con tantos chicos, ¿no? Pero la verdad que, que es una conducta que es fácil fácil de llevar a cabo y la verdad que, digamos, puede instalar una conducta y un hábito de higiene que, que probablemente después del niño la conserve hasta su edad adulta, ¿no? Marita... O sea, por otro lado hablábamos de, de la higiene de los dientes. Sí. Por otro lado hablábamos de lo que tiene que ver con el consumo de algunos alimentos que están más relacionados con las caries, ¿no? Claro. Eh, a ver, golosinas. Se pueden comer golosinas. Lo importante es que, por ejemplo, si un chico va a comer caramelos, que coma muchos o sea, si va a comer 3 o 4 caramelos, que los coma todos juntos, y después de eso será de los dientes. Ok. O sea que, no es que no se pueden comer, sí sí comer, y después rápidamente cepillarse los dientes para retirar el resto de azúcar, que es lo que en general es más dañino. Eh, está bueno, sí. y, y digo, hay, ¿y cómo se, se incentiva? Digo, porque también la escuela a veces... Digo que, que, que tiene como función educar A veces también Perjudica o incentiva justo el, el hábito De eh, Comprar caramelos, porque viste que a veces En los kioscos de la escuela Se venden un montón de cosas dulces Bueno, sí, viste que bueno, Se está intentando que eso cada vez pase menos O que por lo menos la oferta de alimentos Un poco más saludables también estén al momento de, de, de la ida al kiosco, ¿no? Fundamental, eh, ¿no? Yo todavía no vi en ninguna yo no vi, no significa que no que no sea así, pero yo todavía no vi en ninguna escuela que vendan manzanas, por ejemplo. Sí, bueno, viste que eh, en general hay que estar muy cuidadoso con las cosas que ofrece la escuela eh, porque algunos alimentos, digamos, hay que hay que digamos la manzana, por ejemplo, hay que pelarla o hay que vale. o hay que lavarla para consumir. Entonces, digamos Ahí estamos como en un terreno un poco más complicado o con, o con muchas, digamos, opiniones cruzadas, ¿no? Sí, es importante, bueno, la escuela, eh, digamos, está bueno que uno también desde desde la escuela, desde casa, recuerde cuáles son aquellos alimentos que está bueno consumir en mayor cantidad de medida, como pueden ser las frutas, como estás nombrando vos, sí. y algunas cosas que los chicos pueden consumir, pero en menor cantidad entonces por ahí esto, un día llevarse a una manzana de casa o si la pueden partir en la escuela o una escuela que le dé lo que pasa es que también puede... pedirle moderación a un chico viste que es difícil es complicado sí por eso yo te decía que bueno que no es que le vamos a prohibir que coma que coma golosina sino que el momento dulce sea en un solo momento y que después de eso se lave las dientes o sea que no es lo mismo que un chico coma eh, coma dos caramelos a la mañana dos a la tarde dos a la noche que se coma 3 4 juntos y después de eso se jiense la boca. Marita, ¿y el, el hilo dental? El, el hilo dental está en realidad está en general se utiliza cuando los chicos son un poquito más grandes y tiene que ver eh, con justamente retirar los restos que a veces no podemos sacar con el bol cepillado. ¿Ya? Claro. ¿no? O sea que bueno, vos que las técnicas de cepillado, es una técnica el correcto cepillado, es una técnica un poco compleja que en general la enseñan los odontólogos este y que bueno que, y que es necesaria para que los chicos puedan lavarse bien y no olvidarte de ninguna de las digamos de las partes de la boca no que son varias es muy difícil de dental, explicar general, por radio como... no pero digo que sí, el cepillado dura eh, que no dure 30 segundos digamos claro los ceppilados general tiene que durar más o menos 10 segundos por cada región y en la boca tenemos tres regiones abajo y tres arriba claro. y cada una con sus costados no el costado que uno ve por afuera o sea que está más relacionado este con la parte externa del diente el costado relacionado con la lengua y la parte superior no eso serían los lados así que más o menos tendría que uno estar 10 segundos por cada porción o sea que por lo menos el cepillado de durar un minuto y medio Mirá. está bueno, está bueno como medida porque eso sí sirve, aunque sea en radio digo si no se puede explicar cómo, cómo te cepillás los dientes por lo menos tomate, le digo a los niños que se tomen el tiempo, que les dure por lo menos un minuto y medio Claro, por lo menos un minuto y medio y tratar de pasar por todos los lugares de la boca. ¿sí? sí La lengua es un lugar medio controvertido porque a veces los los, perdón, los odontólogos uh -huh. dicen que muchas veces se llevan los gérmenes que habitualmente están en la boca y que también participan en que no aparezcan las caries. Entonces el cepillado de la lengua en realidad ya queda más para la, la consulta con el odontólogo claro. personal porque ahí también hay muchas eh, opiniones cruzadas. Bueno, hablando de opiniones cruzadas A ver, eh, así eh, Casi una de las últimas preguntas que quiero hacerte es ¿Cada cuánto hay que llevar Al niño al odontólogo? Mira eh, yo te decía La primer consulta en general Es cuando sale el primer diente Eso lo dicen los odontólogos Los pediatras en general este, Les pedimos a los padres que por lo menos Lo lleven cuando la dentición primaria Ya está completa Esto es alrededor de los dos años y medio y, y tres Y a partir de ese momento, en general, uno uno sugiere que vayan cada dos veces al año, o sea, cada seis meses, para control del estado dental y además para topicación con flúor, que eso es un tema que, y bueno, que también es eh, un tema bastante complicado. Eh, el flúor es un mineral que participa, sobre todo, en la prevención de las caries. Y hay algunos alimentos que nos pueden dar flúor y que sería bueno que nosotros consumamos para tener más flúor y poder este favorecer que no aparezcan las caries. Estos alimentos por ejemplo son el pollo, el pescado, las gelatinas, algunos vegetales como la lechuga, la espinaca, eh, también las papas, las naranjas, eh, y además, en relación al flúor, hay una ley que que promulgan en, en 1975, pero que todavía no no se ha puesto en práctica que tiene que ver con la fluoración del agua. Entonces, algunos en algunos lugares el agua tiene la cantidad de flúor que es necesaria para prevenir justamente uh -huh. la aparición de caries y en otros lugares no. Nosotros vivimos en Capital y el agua de Capital no está aflorada. Entonces, ah, muchos uh -huh. niños que tienen alguna dieta escasa en flúor, a veces es necesario reforzarlos ofreciéndoles flúor en distintas formas que vienen, ¿no? Así que eso está bueno que cada seis meses con el odontólogo probablemente chequeen la dieta y si sí, esta dieta es deficiente... Cuando aparece en caries, se suplementa con flúor mira que dato, o sea, el agua de la canilla en Capital no ayuda No está florada, claro y algunas aguas minerales están floradas pero también la cantidad de flúor tiene que estar regulada o sea, no no no puede tampoco estar muy excesiva porque si no podría hasta dañar el tiempo o sea que hay que conseguir un equilibrio que tiene que ver más que nada con la consulta del odontólogo y y bueno, y ver más o menos qué es lo que consume cada familia Bueno Marita, nada, muy completo tu informe eh, Reiteramos esto, digo, a los chicos que se laven los dientes por lo menos un minuto y medio Sí, eh, por, y... por lo menos todas las noches Claro, y, bueno, y hablar Y después de cada comida ¿Cuál es, eh, hay eh, un lavado que sea más importante que otro? Y sobre todo el de la noche, porque permite retirar todos los restos de alimentos que hemos consumido durante el día, ¿no? Claro Bueno, Marita, nada, eh, muy agradecido. La verdad que muy completo el informe y nos volvemos a comunicar muy pronto para seguir eh, previniendo. Dale, te mando un beso grande y un beso a todos. Gracias, ¿eh? Bueno, la comunicación telefónica con Marita Carpineta, eh, promotora de salud y hoy habló de salud odontológica. Ahora sí, eh, ¿tenemos tiempo para escuchar un tema? Bueno, escuchemos un tema de música y después... Eh, venimos con las promotoras de educación en este caso. los chicos, Fito Pais y hablando de chicos como todo tiene que ver con todo estamos con dos promotoras de educación, Adriana y Lilia, Lilia. dije bien mi mamá se llama Lilia, yo conocía pocas Lilias ¿Sí? sí. eh, bueno, la idea como queda poco para la tanda, ya vamos a ir a la tanda es que presenten el tema, que me cuenten más o menos de qué vamos a hablar y ya en la tanda, después de la tanda nos largamos con todo a hablar de lo que tenemos que hablar cuéntenme bueno, primer tema primer tema. Los chicos que terminan séptimo grado impresan primer año. Vamos a explicar las inscripciones, la fecha, tienen beca, después tenemos... Aparte de ese pase es complicado, ¿no? Sí, el, el, Terminar beca, la primaria. Y buscar escuela secundaria. Eh, escuela secundaria, vamos a dar los, las direcciones para que la gente se acerque a los centros de salud para la información más amplia. Para adultos y niños de 14 años en adelante para que quiera terminar su primaria, también hay inscripciones todo el año y vamos a... Ah, así decir. que las personas adultas, ¿También? mayores, que no pudieron terminar la primaria por algún motivo de la vida Tienen la oportunidad ahora Exactamente. así Exactamente de, de todo eso vamos a hablar Boleto Al... estudiantil que también tienen El boleto ah, bueno. estudiantil, tema interesante Y cómo tienen cómo obtenerlo, cómo se hace el trámite, digamos, nosotros le vamos a orientar también ¿Es un trámite de largo? No, es corto, pero a veces la gente no, no está bien, eh, digamos, informada. informada Bueno, así que nosotros vamos a informar bien de cómo se saca el boleto estudiantil perfecto lilia eh, bueno en principio lo que que ahora lo que tenemos que hacer ahora es este informar a la sí. bueno lo que tenemos que hacer es por ejemplo eh, ir avisándole a los padres de los chicos que van al primer año de secundaria que es, esto está más cerquita ya porque por ejemplo los hermanos que eh, que tengan hermanitos en la escuela secundaria, claro. ya las anotaciones son ahora en agosto, a fines de agosto. está Falta poco, estamos en agosto, en más o menos 10 días, más o, los padres tienen que empezar a prestar atención porque tienen que anotar a los hijos. Claro. Aparte sabemos, como es este paso donde a veces los chicos terminan la secundaria y no se anotan solos a la secundaria. Claro. Entonces necesitan de los padres y los padres tienen que estar atentos. Exactamente. Lo que vamos a decir, así que tomen padres, birome, Papel, papel tomen nota después de la tanda eh, algo más Lilia tenés y también para los chicos que empiezan el primer año para los nuevos las inscripciones van a ser a partir de septiembre más o menos a mediados de septiembre y octubre ah, para los chicos nuevos como los chicos nuevos? ¿Los que todavía no...? Eh, los que pasen de séptimo a primer año de secundaria. Ok. Y, y se que puede... en secundaria no tengan ni hermanos ni primos. Claro. Primero la inscripción son los chicos que tengan ah. que tengan en la secundaria. Primas o hermanos tienen la posibilidad de anotarse primero. Mirá. Tienen una inscripción anterior a los que no tienen ningún pariente o primo o hermanos dentro de la secundaria que el chico quiere ir. Claro. Perfecto. Ahí entendí. Me había costado. Ahí entendí. Entonces... Hay como una especie de, de, de, digo, si vos tenés un familiar en la escuela, tenés como prioridad para... Claro, claro, siempre fue así, o sea, hay prioridad para los chicos, para los que tengan hermanos en la escuela. Bueno, así que la gente con mucha familia tiene suerte, perfecto. Vamos a ir una tanda y después de la tanda me cuentan precisamente, exactamente todas estas cosas para que la gente, la radio es un servicio, así que nada, vamos a la tanda bueno, y después bueno, dale. seguimos. Inicio Espacio Publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3 Recuperando la radio. ¿Ya te habrás enterado el 14 de agosto? Son las elecciones primarias. Radiográfica te recuerda qué, cuándo y por qué se vota. En las elecciones primarias se definen los candidatos para estos cargos. Diputados nacionales en todas las provincias, senadores nacionales en ocho distritos. También se elegirá presidente y vice para los próximos cuatro años en todo el país. Las elecciones son obligatorias según establece la Constitución. Radiográfica te acompaña en este año electoral. El domingo 14 de agosto, después de participar en las elecciones primarias obligatorias, prendete a Radiográfica. A partir de las 6 de la tarde, programa especial con los primeros datos, boca de urna y móviles en los locales de campaña. Información y análisis de esta histórica elección con el equipo de periodistas de Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 recuperando el aire cooperativa gráfica patricios impresión de folletos diarios y revistas avenida regimiento de los patricios 1941 teléfono 4 carlito contanos en ganas voy a comenzar una gira que comprenderá puerto rico venezuela colombia panamá cuba y méxico luego visitaré los otros países de nuestra lengua donde espero tener el gusto de saludarles personalmente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 Estás escuchando La Gráfica FM 89.3 Fin espacio publicitario Seguimos en Hora Libre en el Barrio ...y lo prometido es deuda... ...vamos a hablar eh, con las promotoras de educación... ...con Adriana y con Lilia... ...sobre alguno... ...digo, vamos a informar... y ...vamos a informar a los alumnos... ...vamos a informar a, a los padres de los alumnos también... ...sobre las inscripciones para el año que viene... ...sobre el boleto estudiantil... ...y la voy a... ...mientras empezamos a hablar... ...yo le prometo al operador que le voy a ayudar a Lilia... ...a acomodarle el micrófono... ...para que pueda hablar sin moverlo... Eh, ...bueno... ¿Me contás, Adriana, más o menos, entonces, qué pasa en agosto? Bueno, eh, primero, principal, antes que eh, nos olvidemos. Se pueden acercar al Centro de Salud 16, que está en California, 2346. O en el CESAC 10, que está en corta al 1402. Que ahí tenemos las mesas de difusiones las promotoras, y ahí tenemos, eh, digamos, todas las direcciones y orientamos eh, a todos, al padre, al alumno, así que no se olviden de eso. Se pueden acercar, eh, en el Centro 16 estamos los miércoles y viernes, de nueve y media a once y media. En el 10 estamos, en el CESAC 10 estoy los días martes, miércoles y viernes, de nueve y media a once y media. ¿Y hay, un... después me van a dar un teléfono o algo? ¿Hay? No. no Pero no importa, algo algo vamos a inventar Algo ah, vamos a inventar, sí. algo te vamos a dejar Bueno, también cuando eh, se inscriben en la secundaria Después también tienen la oportunidad de anotarse para una beca Todos los chicos tienen la oportunidad de anotarse para otorgar una beca Para ayudar a la escuela En la escuela eh, le van a decir qué día, a partir de qué día y qué fecha ¿Y cómo es el tema de la beca? Bueno, supuestamente la beca casi siempre hasta ahora Supuestamente se anotan por internet ah. Por eso nosotros siempre decimos que se acerquen al centro de salud Si la mamá no sabe cómo anotarse por internet Cuáles son las solicitudes, nosotros ayudamos también en eso O sea, a la madre lo que tenemos que decir primero Entonces es que se acerquen al centro de, de salud Y como siempre dice mi amiga Clarisa Que está de licencia Hay una cartelera en el centro de salud Exactamente, tenemos todo anotado Y después estamos nosotros para orientarlo más ampliamente Eh, siempre en todo colegio hay un referente de beca, así que cuando se anotan pueden pedir para el referente de beca y preguntar de qué fecha qué fecha y cómo se anota eh, para las becas. O sea, sí. si está, si va el alumno al colegio y no sabe cómo es el tema de las becas, pida a hablar de re, referente. Exactamente. También tienen la secundaria boleto estudiantil. Eso está bueno. Bueno, ¿cómo se hace el boleto estudiantil? Cuando empiezan las clases se tienen que acercar a la dirección a pedir... Un comprobante certificado de alumno regular para la línea que va a utilizar el alumno. O sea, a... yo por ejemplo pido, el... yo no, no porque ya estoy un poco grande, pero si fuera <risa> yo pido el... Vas a la dirección, pedís un certificado de alumno regular para tal línea. Señora Viajate directora, la... yo quiero viajar en el 47 hasta Chacarita Y quiero el boleto estudiantil Claro, entonces vos, ellos te dan un certificado como alumno regular De tal digamos, horario dentro del horario de, de escuela a la línea Y con ese comprobante lo acompaña la mamá con documento Hasta la terminal de la línea Voy a la 47 con mi madre y le digo hasta Y ahí, ahí, ahí le hacen el trámite del de boleto estudiantil Perfecto, clarísimo ¿Y es necesario que el alumno, saben, si que el alumno suba el, co el colectivo con guardapolvo? ¿O, con, o presenta un no, carnet? No, en o... la secundaria casi nunca usan guardapolvo. Claro. Los varones sobre todo no, las nenas sí. Pero sí tiene que eh, presentar el carnet, el carnet para que le cobren boleto estudiantil. Si no, le van a cobrar Al el boleto piste. común. ¿sí? Exigen el colectivero, siempre exige que le muestren el carnet. Está bien. Está bueno, igual la verdad que no debe haber... obvio que es mucho más económico obvio. que el boleto común, ¿no? Tampoco de haber tantas falsificaciones, gente grande que se pone guardapolvo, pero <coughs> no, no... No, no, no, así que no, eso es... Eh. Claro, no debería haber ningún tipo de trampa en el medio para usar el boleto fundamental. No, no, es, es, es un trámite sencillo, lo único que, bueno, hay que averiguar, porque en cada empresa tienen un horario determinado las oficinas, a veces con horarios cortados o a veces horarios, eh, digamos, corrido eso tiene que averiguarlo. ¿No? Pero sube a cualquier colectivo de la línea que vos decís colectivo Mira, tengo que sacar el boleto estudiantil eh, ¿Qué horario tiene la oficina? Ellos saben decir Sí, así o le da que... el teléfono de la línea Exactamente, así que bueno Bueno, ¿qué más, Lilia, sí, tenemos? Por ejemplo, algo que también eh, hay que de, eh, decir que Por ejemplo, algunas escuelas técnicas piden abonar aproximadamente 250 ¿Qué? Eh, o oh, por ahí son 200 la cuota para o sea que se puede pagar en partes que es la cuota diríamos para cooperadora ah, algunos padres se sorprenden porque le porque si es es una escuela pública ¿Por qué les piden eso pero eh, hay un motivo claro es para por ejemplo a veces en algunas escuelas no en todas usan suéteres y bueno eh, hay que pagarlo de alguna forma no el, el material que usan y ¿eh? Eso era por para las escuelas, algunas escuelas técnicas. Y después también con el tema de becas. Dice, hasta el 6 de septiembre son las inscripciones para los alumnos que, que van a los CENS, o sea, las, a los centros educativos de nivel secundario. Está bien. No gasten toda la información ahora, porque nosotros tenemos ahora en estamos en comunicación, ¿no? Con una escuela que es la escuela que no pudo venir, que es la escuela 14 del Distrito Escolar 15, en el barrio de Pompeya Que yo fui el otro día, una escuela muy linda, muy grande Vamos a hablar con la escuela eh, Vamos a, a pedirle a la escuela que, bueno Por un tema de lluvia, por un tema de tiempo Las inclemencias del tiempo no pudieron venir uh -huh. Vamos a pedirle a la escuela que venga en otro momento Y después vamos a seguir hablando de todo esto porque es interesante Muy bien Bueno, hola Hola ¿Con quién hola, hablo? Hola, la señorita Lidia de Quinto B De la escuela... Número 14 del Distrito Escolar Cinto ¿Cómo estás Lidia? Yo te conocí el otro día Sí, nos conocimos el eh, lunes Exactamente, y hoy lamentablemente no pudieron venir La lluvia y la ciudad de Buenos Aires no se llevan bien No, pero <risa> eh, eh, tengo ocho alumnos <risa> presentes que querían visitar la radio Y están ahí y al lado yo. tuyo ahora Sí, están todos acá al lado mío. ¿Están en la dirección de la escuela? Ah. En la ah. dirección de la escuela, sí, estamos. Y, ¿Y me vas a me vas a prestar a alguno de tus alumnos como para hablar un rato, para que le, me vendan un poco lo que querían hacer acá, para que le digan a, a los oyentes eh, sí. algunas de las cosas que teníamos planeadas para hoy? Sí, eh, te voy a pasar con Luciano, él se va a presentar. Dale. Hola, Luciano. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, acá. Che, están los... me dijeron que nada, que son poquitos por el tema de la lluvia que faltaron todos. Sí, faltaron mucho. Acá son solo 8. ¿Se complica ahí en el barrio cuando llueve para moverse? Sí, vaso menos, hoy cayó granizo. De todo. Hm. Che, Luciano y qué tenían pensado, porque hoy iban a venir acá a la radio, le contamos a los oyentes, iban a hacer un programa de radio. Sí. Vos le contás a los oyentes más o menos qué es lo que tenían, digo, más o menos, qué es lo que tenían pensado de que iban a hablar. Naturalmente ir a la radio a hablar, a ver cómo era. Querían conocer. Sí. Pero aparte también me iban a hablar un poquito del 9 de julio, del acto que tuvieron el 9 de julio. Sí, y ese fue el acto de que acá algunos presentes hablaron. Muy bien, hablaron, bailaron aparte también. Sí, también. ¿Te acordás que bailaron o no? Sí, también algunos cantaron, tocaron instrumentos. Muy bien. Y aparte de todo eso también me van a hablar de animales. Sí. Qué bueno. Ahora le vamos a pedir el, eh, te vamos a pedir a vos, Luciano, que sí. que le pases el micrófono a otro de tus compañeros porque son un montón, ¿no? Lo que bah, son siete más. Sí. Son 7 más. Bueno. En realidad somos 25, ve creo. Y faltaron sí. un montón. Claro, o así sea, hagamos la cuenta. Faltaron por lo menos, no sé si son 7 o son 8, pero faltaron 17, 18 personas del curso en total. Sí. Bueno, ¿me, me prestas uno más? Sí, ahí te paso. Dale, gracias. Hola. Hola, ¿quién habla? Néstor. Néstor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, chel, se quedaron con las ganas de conocer la radio, pero ya van a venir, ¿o no? Sí. Muy bien, y... Yo estoy... Contame. Ya quiero irme ya. ¿Te querés, ah, te querés ir a tu casa o querés ir a la radio? Quiero ir a la radio. Y bueno, ya la verdad que viste cuando llueve ahí mucho es medio difícil. Che, Néstor, y contame una cosa. Eh, vos te acordás eh qué qué ibas a decir en la radio si venías a la radio? Ah. Uh, ibas ten... a contar del acto. Ibas a contar del acto, ¿Y qué ibas a contar del acto que ¿Qué? Ya te da miedo, mira, ibas a venir a la radio no, no... no me acuerdo tanto. Bueno, no pero cuando cuando vengas a la radio te vas a acordar o no? Néstor, ¿estás ahí? Sí. Ah, eh... bueno. Decime. <risa> te están soplando en Néstor, la la sí. A, en biblioteca. Ah. eh Yo trabajé con Franco mira ¿Y, Fra ¿Y y Franco fue hoy? Una eh, Franco eh, Encontró una noticia más Más buena Ah, mira Para eh. una pregunta y la respuesta ¿Y vos ya sabés cuál no, es? Sí. ¿No? ¿O me la va a decir Franco después? ¿De Franco? ¿Vos ya sabés cuál es la pregunta y esa noticia o no? Mm, no No, bueno no. Néstor, ¿Te pasa ¿sab... con Franco? Pasame con Franco, dale, buenísimo Hola, Franco Hola ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, acá estamos los ocho ¿Llevaste paraguas? No uh, ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora para la vuelta se complica o no? No, y bueno, ahora no está lloviendo Menos Esperemos mal Esperemos que no se largue Bueno, che, Franco, me, me soplaba Néstor que vos tenías ahí preparada como una noticia O una pregunta No No, me soplaba mal, Néstor me dijo cualquier cosa Qué bárbaro, como se hace chico, ¿eh? Bueno, vos, eh, Franco, ¿tenías ganas de venir a la radio? Sí Bueno Igual que todos Igual que todos, pero bueno, ya quédense tranquilos que ya van a venir No es que ahora, como no pudieron venir, ya está, fue, no van a poder venir en otro momento Sí, nos dijeron que iban a hacer Como hoy no pudimos hacer dos visitas Ah, mirá, un regalo doble Como no vinieron, le damos dos visitas Está bueno Che, Franco, ¿y alguien más quiere hablar ahí? Así ya me voy despidiendo de la escuela Y, y, y ya prometemos que En poco tiempo Ustedes van a estar acá, en la radio Bueno qué pasó con Dylan Pásame con Dylan Bueno, se pasó con otro porque Dylan no quiere hablar Dylan no quiere, <risa> mirá, se llama como Bob Dylan, mira y no quiere hablar y, ¿Y quién me va a hablar? Hola ¿Hola? Hola ¿Quién habla? Ezequiel Eze, ¿cómo va? ¿todo bien? Sí Bueno, ese contame nada, que ¿qué pasó y qué hicieron en la escuela? Porque la verdad que era, son siete, nada más no hicieron mucho, ¿no? casi nada casi nada una, qué a... una prueba chica les tomaron prueba Ay, sí, hay que decirle pero... a la maestra que no le tome en prueba cuando son 7 <risa> después le voy a decir bueno escúchame eh, nada van a tener ganas de venir Sí bueno nos vemos pronto entonces bueno bueno pasamos con la maestra si nos despedimos bueno chao Chau, abrazo. Hola, sí. Bueno, nada, que es? es una lástima que no pudieron venir, pero bueno, la lluvia es la lluvia. Así que nada, pronto los vamos a tener acá, los chicos tienen como muchas ganas de venir, ¿no? Se les nota. Sí, están muy entusiasmados ah. y, bueno, se quedaron con muchas ganas de ir y conocer la radio. Bueno, porque... por lo menos nosotros queríamos, aunque sea, llamarlos por teléfono para... Digo, obviamente no es lo mismo, pero por lo menos para que... Que puedan salir sí. de alguna manera, pueden estar con nosotros acá. Sí, hay uno de los nenes que quedó muy nervioso porque habló por la radio, no lo podía creer. Así que cuando estemos ahí... imagínate si quedó nervioso por teléfono. Claro. Bueno, nada, eh, eso, un abrazo y nos vemos muy pronto y gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta, hasta luego bueno, ahora tuvimos la comunicación por lo menos, digo, no es lo mismo que estar con nosotros pero tuvimos alguna comunicación con la escuela 14, distrito escolar 15 eh, distrito escolar 5 del barrio de Pompeya en la calle Cachi le voy a pedir a Walter que me ponga un tema de música más para relajarme yo y después seguir hablando otra vez con las promotoras de educación que todavía tienen información ahí en las manos, en los papeles en la cabeza, en todos lados Walter, un temito, dale Gracias. Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyo Cosas que solo yo sé arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha mucha mucha miel del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabel y doctor de una pandilla de flores que juegan al domino y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.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 con canción del jardinero esta versión este homenaje a María Elena Walsh. Bueno, pero vamos a lo que nos compete, que tiene que ver con básicamente con esto de las inscripciones y seguramente hay algo que yo no estoy preguntando, que me estoy olvidando, pero ustedes me van a hacer acordar inmediatamente que es. Sí, por ejemplo, acá desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre son las inscripciones para los alumnos de la de las escuelas medias. Los que no se pudieron anotar en marzo, o sea, se van a poder inscribir ahora O sea, no es que, porque a veces uno piensa, bueno, yo no sé, en marzo no estuve, me olvidé, qué sé yo No es que no tengo más oportunidad de anotarme durante el año, digamos Claro, por eso ahora se le está, se le está dando una fecha para que se puedan escribir ¿Y cuándo es la fecha? Eh, desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre o sea, ya dentro de poquito, así que ahora sí, presten atención. Ahora sí, tienen que prestar atención. Ya está, la última. Se olvidaron en marzo, listo. Ahora tenemos una oportunidad más desde el... Desde el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre. Perfecto. Y otra cosita más, Obvio, también lo para quieres. los alumnos que no se anotaron en marzo, justo de mm. lo que estamos hablando, y no fueron aprobados, y tienen que hacer algún reclamo, Tienen que hacerlo en en la, en la escuela, justamente, ¿no? Justamente con los referentes de becas. ¿Y qué es lo que tienen que, que reclamar o tienen que saber ahí? Eh, por ejemplo, en becas se, le, se sí. les da otra opción. Ah, ok. ¿no? Si ellos van al, al lugar que está en Esmeralda, 55, planta baja, sí. entonces ahí tienen que hacer su reclamo, por las dudas que no les haya salido la beca. Ok, no te salió la beca... Entonces vos vas a Esmeralda 55, planta, planta baja, baja. haces tu reclamo claro. para que te en la beca. Claro, sí, sí. Así es. Perfecto. ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, está abierta la inscripción, pero es todo el año, así que nosotros siempre les hacemos recordar. Para de 14 años en adelante, sin sí. término de edad, para terminar primaria. Están los programas de Paebit, eh, que son programas de para terminar primaria, todos terminados chicos de 14 años hasta adulto, ¿A que tenga sin años, sí, Listo. puede terminar su primaria, ¿sí? Eh, digamos que cualquier cosa que quieren consultar las direcciones, bueno, voy a volver a repetir los centros de Por salud. Por favor, sí. Centro de Salud 16, que está en California 2446, estamos los miércoles y los viernes. Así que vecinos de la Boca, porque digo, esta radio la escuchan sí. los vecinos de la Boca, Barraca, San Telmo, Par Parque todo, todo. Patricio. Bueno, eh, todo esto te sirve. Exactamente. Y nosotros estamos los miércoles y los viernes de nueve y media a once y media. Igual hay cartelera, así que el que pasa en otro horario tiene las carteleras, ¿sí? Con todas la, eh, las noticias nuevas, las inscripciones y todo eso. Sí. Después estamos en Almancio al en 1402, que Igualmente los días son... En, eh, o sea, se, Contame, se refiere al mira. Hospital Rapson, que es más conocido. El centro número 10. Ok. Ahí estamos los martes, en realidad los lunes porque está una de nuestras compañeras también. De 9 y 30 a 11 y 30, lunes, martes, miércoles y, y viernes, digo. Está bien, los jueves eh, cada uno sí. en cada oficio siempre hay un día que uno no abre, ¿no? En la peluquería los no, lunes. Ah, esos días nos dedicamos a las escuelas, a otras clases. La pixería también los lunes, <ríe> ustedes los jueves, caso, los jueves. No es jueves. Para las escuelas. Vamos a las escuelas. Y después hay un está el Sexac E8 que está en Osvaldo Cruz frente a la iglesia de Cacopé en la Villa 2124. Sí. Así que se pueden acercar que ahí hay promotoras que también pueden informar. Y también para las personas que quieren hacer cursos está el Centro de Formación Profesional con la inscripción de cursos abiertos de varias eh, digamos eh, dinámicas peluquería cerrajería electricidad hay un montón de cosas esos cursos tienen eh, certificado con diploma eso me interesa eso no, en realidad tiene que ver con oficios con oficios ya. tienen con diploma para presentar para ir a trabajar está bueno porque vos eh, digo aparte de terminar de estudiar puedes hacer un hacer un curso con salida laboral con salida laboral. Digamos que por eso se llama centro de, prof, eh, de formación profesional porque le dan diploma profesional, ¿no? Está y lo bueno. que eh, hay que aclarar también es que algunos son propios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros son conveniados. ¿Qué quiere decir que en algunos lugares se cobra una mínima eh, arancel, digamos. Arancel para cooperadora que son 30 pesos otras. No, no Pero esos igual. son para los materiales bueno, Fíjate que para la peluquería Necesitan materiales, para cerrajería Y bueno, a veces la cooperadora Es para colaborar para los elementos Perfecto Bueno, está bueno eso La verdad que me interesó lo de la formación profesional ¿eh? Porque digo aparte de tener salida secundaria Tenés una salida claro. laboral ¿Y se escribe mucho? ¿Hay mucha gente que se escribe ahí? Sí Sí, porque está, le, hay esta eh, gastronomía, aparte comercial, jornadas y sueldos, después tienen corte y confección, también eh, tienen internet, así que tienen muchísimos cursos. Perfecto, eh, bueno, eh, ¿hay algo, digo algún dato? Ya está, ya creo que les pregunté todo lo que les tenía que preguntar, pero seguramente me estoy olvidando de algo, ¿hay algo que quieran decir? antes de despedirnos porque ya nos estamos yendo. Que los padres que tienen que anotar a los chicos en primer año que por favor en septiembre empiecen a buscar colegio que se fijen, porque después cuando se quedan sin vacante es muy complicado conseguir vacante en la primaria, así que ya en septiembre que empiecen a recorrer los colegios y a buscar vacantes, que no se queden sentados en las sillas, porque después es muy complicado cuando se cierra la inscripción y el chico se quedó sin vacante. Y lo más importante, si no saben cómo ubicarse, que estamos en los CESACs y que se acerquen para darles información. Perfecto. Bueno, dicho todo esto, yo le pido a Walter para despedirme, que cierre con el tema de música. Nosotros ya nos despedimos, decimos chau, decimos hasta la semana que viene. Y nada, muchas gracias por venir. No, gracias bueno, a vos gracias por invitarnos. Ustedes, así que chau. Un placer. Bueno, gracias, Walter. ¿eh? Hasta la semana que viene. si vives a